ven la ventaja es de decir, bueno, acá flexibilizamos haciéndolo en otro lado, hacemos dos diarios juntos en el mismo taller, a su vez concentramos toda la cuestión periodística entre Clarín y Nación, hace poco recibieron este, el beneficio de una de una ley que algunos legisladores le sacaron de liberar el precio del papel, que era algo que habíamos conseguido en el período anterior, de que estuviera, digamos, de alguna manera condicionado el precio del papel por el monopolio que ejerce papel prensa. pues tienen la libertad en todas las actividades que manejan como para imponer sus condiciones y sacar los mayores beneficios. Esta, esta es la realidad, ¿no?